música, interesantes invitados, de todo, para compartir y disfrutar a través de este dial 107.5 FM Estéreo, saludamos a la gente que está con nosotros cada día, Dientes Pavés, bueno en Puente Alto vamos a hablar de los grandes amigos de Dientes Pavés, esta gran empresa de un gran amigo que está siempre con nosotros en mi corazón, uno de los mejores amigos que la vida me regaló, Quique Pavés, Dientes Pavés teniente Bello 138, la casita varilla en Puenteal. Teléfono 22 8500 416 22 849 25 14. Fabricación de dientes y material de uso dental. 30 años de experiencia. Reconocida calidad internacional. Dientes acrílicos, dientes dentales y monómeros, aislantes dentales, dientes pavés. A tu servicio, una empresa de gran calidad, acrílico para corona, dientes acrílico anterior, acrílico rosado, transparente, todo lo que tú requieres para tu clínica dental con 10 años, llama ya, llama ahora al 22-8500-416 o bien al 22-849-2514, contacto arroba dientespaves.cl Un gran saludo para Quique, un gran amigo siempre ahí dejó la huella... ...con los mejores... ...con Dientes pavés limitada... ...muchas gracias Dientes Pabés... ...también vamos a saludar a los buenos amigos... ...del Colegio San Cayetano... Bueno, ...y a esta hora vamos a hablar de la... ...comunidad educativa San Cayetano... ...www.colegiosancayetano.cl ...colegio de enseñanza media... ...técnico profesional gratuito... ...llama ahora al más 56 954 37 22 62... ...o bien al 22-339-01-68... ...Colegio San Cayetano te está esperando en sus redes sociales... ...tenemos la especialidad de contabilidad y administración de empresas... ...Jornada Diurna y Vespertina... ...Programa CEP y PIB... ...un proyecto educativo inclusivo... ...un proyecto de calidad... ...Jornada Diurna, más 56-954-37-2262... Despertina, más 56-99-70-09-082. Profesor Alcaíno, 0350 Puente Alto, Santiago de Chile. Colegio San Cayetano, formando hombres y mujeres dueños de su destino. Este es el momento de entrar a una gran comunidad educativa. Colegio San Cayetano. Colegio San Cayetano la lleva y está ahí disponible para ti, una gran comunidad educativa. Voy a saludar con mucho cariño a, a un gran amigo, al profesor. Vamos a saludar a esta hora a un gran amigo, a un gran colega, un gran eh, profesional de la educación. Un hombre de la montaña, capacitador, instructor de montaña, subteniente del ejército. Un tipo que se la ha jugado. Un gran saludo para Pablo Espinosa. Paulito Espinosa tiene una empresa que se llama Zapador Andino. Atención comunidad educativa. Yo le estaba comentando esta empresa a las diferentes corporaciones municipales de Santiago y regiones donde estoy trabajando en temas de capacitación, eh, talleres, seminarios, conversatorios, sobre temas de violencia con destacados profesionales que trabajan en esta área. Y específicamente yo les quiero comentar que la página www.sabavandino.cl tiene muchas cosas interesantes que dar a conocer. Imagínate que los profesores están estresados. Oye, un fin de semana a la cordillera, a que a entrenar cuerdas, trekking, que mientras hablan hacen trekking, Pablo le diga, a ver, colega, cuéntenos, háblenos, ¿qué pasa en tu colegio? ¿Qué crees tú que necesitas para para mejorar eh tus herramientas personales para favorecer un mejor clima escolar al interior de la sala de clases. Ese tipo de cosas está haciendo Pablo Espinosa. Está capacitando a la gente con Stop Bless, detenga el sangramiento, el lugar es remoto, primer auxilio. Oye, vivimos al lado de la cordilla, yo miro por acá y a dos kilómetros, 3 kilómetros están las montañas. ¿Qué pasa con la educación en nuestro país, en esta área? ¿Por qué no estamos educando a la gente en... Ah, no, vamos a hacer training. Y ahí si te caes, ¿qué haces? Bien, Pablo. Pablo podría hacerse mega millonario con esto. El cobre lo justo y lo necesario. ¿Cuánto guía turístico se va al cajón del Maipo? No tiene idea, ni idea de primer auxilio. Y tienes que estar certificado. Pablo Espinosa. ¿Con qué? Con la empresa Zapadorandino.cl. Háganme caso... Visítela en la página web zapadorandino.cl Un gran saludo para Pablo Espinosa y la Paola Campo la, la Paola Campo, claro que van a ir al, al Himalaya nos van a representar en el Himalaya gente de calidad, gente que, que entrega lo mejor de sí y ahora merecen un, un viaje que si no lo hacen hoy no lo van a hacer nunca, así que Pablo vamos con todo <risa> Bueno, vamos a escuchar ahora a, al director del Colegio San Cayetano. También les quería comentar que la próxima semana nuestro colegio cambia la hora de salida a las 15:30 eh, en función de que los aprendizajes de nuestros estudiantes puedan ser condensados en el menor tiempo. Eh, no vamos a eximir las jornadas con la jornada completa, solo vamos a reducir un poco el tiempo de salida manteniendo el currículum completo y todas las asignaturas que están dentro de él, privilegiando siempre el aprendizaje y dando a, nuestro, a nuestros estudiantes la oportunidad también de tener otros esparcimientos. Es por eso que en este tiempo que nos queda disponible queremos poder implementar eh, talleres extra programáticos como el área del deporte, las ciencias y la tecnología eh, y los intereses que nuestros estudiantes tengan. Es un proyecto que comenzamos este lunes 4 de abril Y tenemos comentarlos con ustedes y con toda la gente que te sigue en la radio Muchas gracias, ahí estaba ahí estábamos escuchando al gran profesional de la educación Alejandro Sepúlveda, director de la comunidad educativa Colegio San Cayetano Un gran abrazo para ti Alejandro, tu colegio es parte también de, de mi formación Estuve en los orígenes del colegio con el señor Faunde, ¿ah? el dueño del colegio, la corporación Faunde, después con su hija, también con don de Od Teiza, quien posteriormente falleció, una persona que se crió junto al dueño del colegio en las empresas y dijeron ya, vamos a hacer algo por los niños de Puente Alto. Así que le guardo siempre un gran cariño al colegio ya que estuve en los orígenes de este colegio. Ahora, quiero agradecerte a ti y a tu equipo, en forma personal, haber estado trabajando todos estos meses en la difusión y compartir con ustedes las alternativas, eh, los trabajos, eh, cómo ven la educación ustedes, su proyecto educativo. Así que un gran saludo para ti, Alejandro, y gracias por haber trabajado estos meses junto a nosotros. Un gran saludo al señor Faunde, a su hija, y a Javiera, y a todo tu equipo. Así que muchas gracias, estimado profesor y director del Colegio San Cayetano y recuerden, de lunes a jueves de 8 y media a 15.30 horas y los días viernes salen a la 1 y media. un gran saludo para ti Alejandro Sepúlveda vamos a escuchar otra música ya déjame cambiarlo ¿qué me pidió? ah mira, hay una señora que está escuchando la radio en el Sotro del Río Señora Mariluz me gustaría escuchar un tema me lo pidió aquí yo te lo regalo ¿quién soy yo va a decir si no te lo gusta Marcela Gándara canta supe que me amabas Desde el principio recupera esa señora ya Necesite desde el momento cuando la mira es de ese día cuando sola me encontraste Léjos de tu caso sentir sabía que entonces me cuidabas y yo Muchas gracias, le gustó la música, Marcela Gándaro, a la gente. Hola, Juan Carlos, qué gusto saludarte, me dice... Claudio. Claudio Enrique. Oye, muchas gracias, Claudio. dónde está Claudio? Está la Serena, escuchando. Bueno, estos días tan complicados y difíciles para la sociedad, me dice él, donde hay violencia, desamor, falta de compañerismo, falta de empatía, todo un aprovechamiento. La gente se ha olvidado él, esas palabras de él de Jesús de acercarse a él nos llenamos de cosas ¿para qué? si al final igual nos vamos a morir no nos vamos a llevar nada a nuestro cajón lo único que nos queda son las cosas buenas o positivas que podemos hacer a mí me gustaría pedir un tema que me trae muchos recuerdos mi padre el tema es Renuévame de Marco fit ¿Quién soy yo? aquí está para ti escúchalo purificanos Señor pus ponen mi tu corazon porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser ca Ahí estábamos escuchando a Marcos Vitt. ¿Te gustó? Marcos fit Sí. El tema se llamaba Renuévame. Saludamos a la comunidad educativa Colegio Los Solmos. El colegio que se la está jugando a Puente Alto y te, todavía tiene matrículas para ti es una familia. Sí. ¿Cuál es? Colegiolossolmos.com. Independencia. Venía a Independencia. 729 Puente Alto. Escríbenos a Administración al 22-853-7654. Inspectoría 22-853. 503-5890 Tenemos matrículas de primero a cuarto año medio Y tenemos la jornada vespertina Somos una familia Una familia a tu servicio Colegio Los Olmos te está esperando Llama al 22 503 30 38 Colegio Los Olmos El colegio, la familia que estabas esperando Tenemos matrículas todavía www.colegiolossolmos.com El colegio que la llevan el, el proyecto educativo de ellos es una familia. ¿Cómo? Mira, hay colegios que son como una academia. Vamos, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, vamos, vamos, más, más, más, dame más ejercicio. ¿Ya? Como preparando a los niños para la universidad, profesionales. Hay otros colegios que van eh, como mezclando esos conceptos, ¿no? Y el colegio no somos parte de la base de que ellos son una familia educativa ¿cierto? una familia, acogen a tu hijo a tu hija, se preocupan se ocupan de sus necesidades emocionales para posteriormente trabajar las áreas que tienen que ver con el desarrollo cognitivo de sus estudiantes ¿ya? para gente que me estaba preguntando ahora hablemos de la funeraria Cárdenas la funeraria que la está llevando un puente alto, la que te brinda la asesoría que tú requieres si tú necesitas ese cariño, ese compromiso en momentos tan complejos es Funeraria Cárdenas. Visite sus redes sociales, Funeraria Cárdenas en Facebook, Funeraria Cárdenas en Instagram, llame ahora al siguiente número telefónico, más 56 988 45. la funeraria Cárdenas está, está en, este, en este número más 56 más 56 98845 3668 más 5698845 3668 funeraria Cárdenas a tu servicio apoyando eh, a la familia Puente Altina, hablamos de las, los grandes amigos de la funeraria Cárdenas oye y Claro, la gente me ha estado pidiendo música. Partimos con Gándara, para una señora que estaba en el sotero, un señor en la Serena, y, y esta era una radio cristiana. ¿eh? Pero programamos la música porque tú la pides. El siguiente tema es para Cristina Rodríguez. Juan Carlos, me gusta la música que está tirando en la radio. ¿En serio, señora? Quiero escuchar un tema, me he sentido muy triste y sola últimamente. Y el tema, señora... Se, llamaba, se llama Sumérgeme y lo canta Jesús Adrián Romero. Este es un momento cristiano con música, ¿eh? ¿qué les parece? Escúchenla. Aquí da lo mismo, ¿eh? aquí hay gente de repente... ¡Ay! La radio Canuta. Mire, ¿sabe qué? Canut era, era era un pastor que vino a nuestro país en el siglo pasado. Se llama David Canut y de ahí viene que eligieron Canuto y es como despreciativo. Yo en verdad, yo me encargo de programar la música. Y a compartirla con ustedes Si este tema a alguna persona le hace bien Yo feliz que la radio sirva para eso Sumérgeme, Jesús Adrián Romero La Mañana en la Radio Necesidad de tu espíritu y de tu presencia Dios. Cansado del camino Sediento de ti un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino sediento de ti Un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti Luché como soldado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 Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. cansado del camino siento de ti un desierto he cruzado sin fuerza he quedado fuego a ti luce como soldado y a veces sufrir y aunque la lucha he ganado mi armadura he desgastado vengo a ti sumérgeno Señor sumérgenme en el río de tu espíritu necesito refrescar este seco corazón sediento de Sumergeme en el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco Relación corazón cardioculmonar de la causa más Sumergeme Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumergeme en tu presencia, señor. Oye, ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música y estamos promoviendo el trabajo de una gran artista puentealtina cuyo nombre es Catherine, Catherine, Catherine, Catherine con la TH, Catherine. Buenos días, Katherine, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días para todos. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Y, ¿Y cuál es el motivo de la conversación que estamos estudiando ahora? Bueno, eh, primero que nada, saludar a la, a la gente de la radio, a la gente de la comuna. Y bueno, aparte de ser mamá y, y, y trabajar y todo lo demás, <risa> trabajo en la música, en eso estoy emprendiendo ya hace como siete años y, y llegar a todos los a, a todos los corazones y a todo tipo de personas que es posible. Pero siempre con un toque de, de sentimiento y romanticismo. Ese es mi, mi propósito con, con la música. ¿Cómo la, la comunidad, los amigos te pueden encontrar en internet? Bueno, en internet me pueden encontrar como Caterine Verdugo, ese es mi apellido, Y en todas las plataformas, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Caterine Verdugo. Sí. Y tú nos vas a presentar un tema el día de hoy que se llama Gracias por Venir, que es el que me envías últimamente, ¿verdad? Sí, mi tema este es mi primer siglo Gracias por Venir. Y, eh, habla mucho, está hecho eh, justamente... Eh, en el tema crítico de la pandemia. Durante la pandemia, la ida y vuelta de mi trabajo fue eh, escrito en la letra. La pandemia a nosotras nos golpeó mucho, entonces mucha gente se nos fue de rep repentinamente, mucha gente eh, nos dejó, nosotros nos quedamos con muchas sensaciones y a esa gente a la que nos está y a las que nos quedamos acá todavía está el mensaje de la canción Gracias por Venir. Bueno, escuchemos el tema, ¿qué te parece? Bueno, muchas gracias Aquí está, Katherine Verdugo Para ustedes en la radio Que tengas buen día, Katherine Igual, para todos, cariño Gracias por venir Y estar aquí Tómate un café sin embargo la vida pasó sin darme cuenta, parece que fue ayer cuando te vi, pasabas frente Sin embargo la vida pasó Sin darnos cuenta Te prometo no voy a llorar Solo sigue pensando en mí Que yo desde el cielo estaré gustó, ahí estaba la Catherine verdugo artista Puente Altoina. Y ahora vamos a escuchar a un gran artista también de Puente Alto, cuyo nombre es Iri Marino con el tema Conexiones, Destacando lo nuestro a esta hora 2 10 con 48. Iri Marino. por un sol. Vidas separadas por mar. Y barcos cuales hay que navegar mar. Griemas, brillos de esperanza Nubes lejos de acá ah, ah, ah Ven, aires nuevos con sabor a miel Y gatos ronroneando por tus cien Besos y caricias que me puedes esconder Algo más allá de esas sombras y maldad Miles de vida que se nacer La playa cual es recordar Y corazones rotos en busca de otro mar Dragones que corriendo vamos a enfrentar Y hojas que se queman al volar Y que más, que más Brillos de esperanza Y nubes lejos de acá que me puedes esconder algo más allá de esas sombras y maldad miles de blindajes en el cielo ven aires nuevos con sabor a miel y gatos ronroneando por tu cielo miles de blindajes de brindajes miles de brindajes sin ser especialistas médicos muchas gracias amigos por estar en sintonía y compartir con nosotros buena música, de todo un poquito el fin de semana estuvimos en la plaza de Puente Alto el sábado específicamente en una actividad muy importante y relevante que tiene que ver con la visibilización en el día mundial del autismo ¿qué autismo? No, este autista se mete su... claro, hay muchos mitos yo entiendo que no todas las personas tengan el tiempo, las ganas de querer aprender algo cuando no le afecta pero hay muchos niños que son autistas, que no es una enfermedad, que es una condición. Y el día sábado estuvimos conversando con una persona encargada de este evento realizado eh, mediante la Corporación de Educación de Puente Alto y Salud y Atención de Menores de Puente Alto. Y queremos compartir eh, algunos temas importantes, ¿cierto? Claro, la gente yo lo hice, hice un live por el Facebook pero también hay personas que se pierden este material y que es relevante y puede ser significativo para muchos. Escuchemos. Y hoy estamos con una destacada profesional. ¿Tu nombre cuál es? Macarena Celada, terapeuta ocupacional y encargada del departamento de discapacidad. Acá en la Municipalidad de Puente Alto. En la Municipalidad de Puente Alto. Bueno, contarles que hoy día estamos en el Día Mundial del Autismo con el fin de concientizar a la comunidad sobre este día. Eh, sin embargo, como Departamento de Discapacidad estamos 24 a 7, 365 días del año trabajando en lo que es eh, la intervención terapéutica acompañando no solo a las familias, también sino a los usuarios, cuidadores y a la comunidad en general. Macarena, ¿por qué es importante hablarle a los papás y a las familia en general sobre este tema? Porque lamentablemente siempre siguen existiendo prejuicios y mitos asociados a la condición del neurodesarrollo que es el autismo. Entonces el fin de la actividad también es educar a la comunidad con el fin de evitar que las familias se sientan en espacio complejos donde la gente critica porque no entiende. Entonces el fin de hoy es poder apoyar no solo a las familias sino que también a los usuarios y entregando información a la comunidad. La Miturra me dice, ¿dónde puedo dirigirme para aprender más del tema y qué debo hacer si entiendo que tal vez mi hijo, mi nieto sobrino pueda tener esta condición? Los vecinos y las vecinas están cordialmente invitados a consultar en el departamento de discapacidad ubicado frente a la plaza Fuente Alto, en Balmaceda 265, donde podemos acompañarlos. Tenemos un programa de rehabilitación infantil juvenil donde nos podemos orientar no solamente en el proceso diagnóstico, sino que también en la intervención terapéutica. ¿Cuánto sale este servicio, preguntan? Todos los servicios municipales son totalmente gratuitos y están a disposición de la necesidad de los vecinos. Estimada Macarena, mira quiero que le mande un gran saludo a la comunidad porque siempre como educador me he cuenta que había muchos mitos, hay todavía muchos mitos y la gente no se informa bien. No, este niño está enfermo, no es una condición. Me gustaría que por favor explicara ese tema para la comunidad. Sin duda es una invitación a todos los vecinos y vecinas poder eh, entregar esta información de manera efectiva. El autismo es una condición del neurodesarrollo y existe la diversidad entre todos nosotros. Lo más importante es ser muy empático con las diferencias. Así que los invitamos a todos para construir una comuna más inclusiva la tarea de todos. Usted está haciendo charlas algún tipo de actividades de difusión aparte de las que estamos viendo el día de hoy nosotros como departamento de discapacidad constantemente estamos haciendo actividades para la comunidad están constantemente haciendo charlas muchas gracias por, eh, por habernos apoyado y darnos tu tiempo para hablar acerca de autismo, también ese día conversamos con la agrupación Te, A Te Acompaño ¿Ya? y aquí conversé con la presidenta de esa agrupación Estamos en, en la plaza de, de Fuente Alto y estamos con Katherine Cortés, que es la presidenta de la, de la agrupación que acompaño. ¿Cómo estás Katherine? Muy buenos días. Bien, gracias. Cuéntame acerca de la agrupación. ¿Qué es lo que hacen? Mira, nosotros somos de papás con niños con ETA, de la iglesia de Bueno, nuestro objetivo principal es apoyar y acompañar, por eso hablamos de la agrupación, a los padres el proceso de descubrir el diagnóstico y cuando ya están con el diagnóstico qué pasó a seguir eh, cómo poder eh, ayudar al niño en frente a una crisis? entonces, esta es nuestra labor estamos enfocados hacia los padres y los niños voltean ¿Cómo ha sido el trabajo en este tiempo de la agrupación? ¿Complicado? ¿Difícil? Bueno, eh, ¿Falta apoyo? Sí, mira, ante pandemia eh, íbamos como bien, como se dice eh, estábamos planificando charlas con los programas de integración escolar de la cúpula, para eh, capacitar y sensibilizar el optimo en el sistema escolar. Correcto. Y, y bueno, producto pandemia y todo lo acontecido hasta el momento, eh, quedó en standby hasta ahora que ya estamos viviendo, se comía la normalidad, y vamos a empezar a tomar nuevamente charla. ¿Cuál es el objetivo de esta agrupación? ¿Qué, qué actividades hacen? Mira, nosotros... En este momento estamos haciendo charlas eh, para los padres niño con niños TEA, ¿Ya? en función de eh, diferentes eh, etapas dentro del, dentro del, como papá, saber si tienes un hijo con TEA, estamos en este proceso. Hijo, ¿Tú tienes un hijo con TEA? Sí, mi hijo tiene un TEA. De ahí nace la motivación, ¿no? Sí, desde ahí nace la motivación. Yo, obviamente, con el apoyo de la municipalidad, hemos apoyado bastante en difundir y hacernos llegar a diferentes panditos. Y ser, ser, ser Esto va a estar aquí hasta las 12, ¿no? ¿Hasta las dos? Hasta la una. Hasta la una. Sí, que nos preguntan. Vez. Oye, ¿cómo se puede colaborar y ser parte de esta agrupación? ¿Hay que pagar? ¿Y qué se comparte, no, actividad? No, estamos sin eh, colaboración económica. A la voluntad de los papitos que estamos participando en la agrupación. En la medida que esto crezca, obviamente, nosotros vamos, vamos a tener financiamiento del Estado. Vamos a presentar proyectos eh, para que los financien. Entonces estamos en este proceso. Como agrupación, eh, invitamos a todos los padres a participar con nosotros, a que se animen, a que se empoderen como padres para poder ayudar a sus hijos. Eh, no es malo, es un hermoso camino. Aquí lo que hacen ustedes son actividades con los niños en conjunto. Eh, ahora estamos viendo un tema de talleres, con terapeutas para los niños. Estamos en el proceso porque por el tema pandemia recién en marzo tuvimos nosotros empezar a gestionar esto. Correcto. Eh, porque, ustedes saben, aparte de nosotros ser padres, somos cuidadores de niñas porteadas sí, 24-7. Entonces, también dependemos de los tiempos en que, dependiendo del comportamiento de como nosotros podemos colaborar a la agrupación. Oye, eh, acá en la municipalidad tiene servicios, por ejemplo, dice una mamá que mi nieto tiene asperger. Creo que la municipalidad tiene los servicios, ¿cierto?, de la discapacidad. Sí, en el departamento de Carlos que a nosotros nos, nos está ayudando, nos está orientando en el cambio, nos estamos ayudando a hacer enlaces con los colegios, ahora con los de FAM, a ver si podemos... ...pueden apoyar eh, a más mamitas y a más niños. ¿Dónde la gente... Ahí estaba la conversación con la agrupación Te Acompaño. Te Acompaño, bueno... Muchas gracias a las personas que se dieron el tiempo también de responder y colaborar y compartir con esta entrevista que yo creo que es importante para tantos papás. Oye, eh, Pablo, queridos colegas, ¿le ha tocado trabajar con niños autistas? ¿Cómo, ¿Por qué no no le cuentan la comunidad? ¿Cómo el trabajo con los niños autistas? Chivo, sí, la gente todavía no, está enfermito, está enfermito. ¿Cómo es eso? No puede ser, tenemos que salir de esos mitos, tenemos que ser más educados, tenemos que informarnos más. Y hagamos la música. Esto fue el fin de semana. y Todos los días deberíamos mejorar como sociedad. No solamente un día, pero ahí estamos. Colaboramos, contribuimos. Vamos con ¿Cómo te voy a olvidar? Un tema que le encantaba a mi amigo, el Kiki Pabez, Los Ángeles Azules. Amor, amor, amor, amor, amor, quiero que me vuelvan a mirar tus ojos. Amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, quiero volver a besar tus ojos rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti? En totes partes estàs pur. Si en una rosa està. contigo escuchando la música de siempre, la música que te gusta, un gran saludo para mi gran amigo el Quique Bavé, donde quiera que te encuentres Quique, como siempre, un grande amigo vaya dientes pavés, teniente de ellos, 138, la casita amarilla en Puente Alto Quique Bavé ya no está en este plano una realidad, pero lo siento aquí, siempre al lado mío, un gran amigo ¿Ah? muy buena persona, una persona extraordinaria vaya por su prótesis dental y ahora sus hijos están trabajando en dientes pavés César y Javierito, Javier como cirujano dentista y César el administrador de la empresa Un gran saludo para ellos, llame al 22 8500 416 Conservan el estilo, la forma de trabajar, el cariño y el respeto por la comunidad que tiene que tenía Quique Así que muchas gracias vos pues, chiquillos ¿Vamos a la música? Nos vamos con otro tema, esto es... Se llama Mi Niña y Mujer, Los Ángeles Azul, una vez más, con el tema, bueno, y junto a H. Cuando creí morir, fue en verdad cuando nací. Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se clavaron en mi alma terrena y sencilla. Gratadez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. En ese momento tus ojos se clavaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sembradas en mi corazón Mujer, niña, mi niña, mujer Escuchando la música de Los Ángeles Azules, Mi Niña, Mujer. Linda es tu sencillez, tu honradez y honestidad, por ello pongo mi mundo a tus pies. Muchas gracias por estar en sintonía en la mañana de la radio. Un gran saludo para Florentino Millar, el sensei, el gurú, el maestro. Un gran saludo. Ya que estamos con esta música, nos quedamos con una agrupación que me la pidieron por acá y se llama Bronco. ¿Te gusta Bronco? Es mexicana. y Suenan bastante bien. esto es como la música regional mexicana. Bronco, muy conocida. ¿eh? Nunca voy a olvidarte junto a cristian Castro. Per estar com que estés. Nunca Que te juro que no. los detalles, las cosas que me harán recordar a Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, no comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo when te cool Detalles de las cosas que me harán recordarte ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste no comprende mi corazón fascinantes es Muchas gracias a todos los que nos escuchan a esta hora a, a través del dial 107.5 FM exterior. Para todos los que tienen que hacer devolución de impuestos, www.sii.cl. Vas, se te abre tu portal, tu página, tu cuenta, servicio online y vas donde dice declaración de renta. Ya, declaración de renta y vas a decir declarar renta F-22. Estamos hablando de que ya comenzó el proceso para declarar la renta. Te va a decir, declarar renta, selecciona año 2022 y le colocas continuar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me lo están pidiendo, lo voy a repetir mañana. Después sale información del contribuyente y dices información para declarar el botón del siguiente link que te va a conectar con la siguiente página. Te muestra tu agente de retenedores, la cantidad de plata que boleteaste durante ese año, etcétera El año 2000, esto es del 20, 2021. Y te dice... Te va, te va mostrando todo, toda la información, ¿ya? de tus retenedores, cuánto tienes en total, etcétera, ¿ya? En vez de información por declarar, te vuelves para atrás y le colocas continuar. Te dice la cantidad de, de recursos que generaste a tal día, la retenciones es disponible, te dicen ya orden número 1, seguro de invalidez, seguro de accidente, y ítem 2, y la cantidad de recursos que te, que te descuentan del, del porcentaje. Tiene una tasa en relación a un valor que se asigna, ¿cierto? Dime que será. Instituto será Seguridad Laboral, Salud. Si no digo que te amo Porque tengo el Está corazón por equivocado Porque eres de demasiado Sin que seas para mí Así, mismo tonto enamorado de su amor verá callado solo por verte feliz si es con él y no a mi contigo, ni ¡Con ustedes! Y así pueden ir viendo hasta colocar cobertura total o parcial y a aceptar. No de tanto la y después, si estás de acuerdo, le colocas en vial. ¿Está claro? Vamos a despedir a Bronco ya con este tema que se llama Solo con un beso y es de Ricardo Montaner del álbum Ida y Vuelta. ¡Vamos! que no iba a verte mucho menos en enloquecerme pero no sé qué has hecho en mí es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos no puedo hablar solo sentir como extremes todo mi cuerpo Tú bien sabes que no yo, no es culpable la situación, que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras, que ama mi locura. La que me domina con una sonrisa, Pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mí solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo Con caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más Hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo Es culpable la situación Que quede claro por esta vez oh, Que solo eres tú Solamente tú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 gracias por estar en sintonía y por compartir con nosotros a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. A las 11.30 de la mañana estaremos conversando con el director de la Corporación Cultural de Puente Alto el actor Juan Pablo Saez en el marco del de Festival de Puente Alto que quedó interrumpido por un tema de la pandemia, tema de aforo que se rugieron los aforos, entonces quería quedar mucha gente fuera Entonces ahora viene la segunda parte de este festival y a la 11.30 estaremos conversando con él para hablar de los artistas, la parrilla e invitar a la comunidad a verlo a través de la página web de la Corporación Cultural y por supuesto seguir las incidencias, las noticias del festival también a través de la cobertura que haremos aquí en la radio Puente Alto. Grandes artistas, entre ellos los Vázquez estarán esta vez... Elovacs están internalizando su carrera. Aquí tienen un cover de Marco Antonio Solís con Mi eterno amor secreto. que un día me viste ay, ay, ay. Ya lo ves Nos dos nos equivocamos Y es mejor que tus caminos sigamos Y que esta despedida se por el bien de todos Enventaré algun modo Para vivir sin ti. Muchas gracias, ahí estábamos escuchando los Vázquez, quienes estarán en el Festival de Puente Alto. Una más los Vázquez, el tema es Mi Amante. Estoy tratando de contactarme con Quique Neira para ver si puedo hacer una entrevista antes de su presentación. Eres mi silencio, mi debilidad Eres lo que sueño, eres mi ansiedad Horas de pasión que tengo que ocultar Eres mi secreto, mira luz traicionar mezcla de placer y culpabilidad mi rincón oculto en el celular eres mi secreto mi gran único secreto eres secretos Diana de la radio a través de este dial 107.5 FM Estéreo. La gran artista que la lleva a nivel internacional en nuestro país es Mola Fer. Tu Falta de Querer, presentado por la comunidad educativa Colegio Los Olmos. Matrículas para educación prebásica a media y también jornada de expertina. www.colegiosolmos.com Música ...de la comunidad educativa Colegio Pero Los Olmos... ...representado por la familia Fernández... ...una familia de gran prestigio... ...en la capital de la provincia cordillera... ...quien por mucho tiempo... ...han entregado lo mejor de sí... ...para formar las nuevas generaciones de estudiantes de Puente Alto... ...y también también brindar la oportunidad... ...a tantas personas que requieren finalizar sus estudios... ...tengo casos fantásticos de estudiantes que han terminado su colegio ahí y alguien que también lo está terminando como Viviana están muy contentos, Viviana Pino de estar en, en esta gran comunidad y ahora María Georgina Fernández tiene algo que decirte también junto al director del colegio Los Olmos escuchemos, es importante para todos escuchar a estas autoridades educativas y estoy acompañada de Carlos Fernández quienes son eh, sostenedores de la corporación educacional Floridan Erasmo Fernández Vecina. Y queremos darle a conocer que en nuestro colegio, los no solmos de Puente Alto, aún hay vacantes para matrículas. Eh, nosotros tenemos diurno y vespertino. Ahora eh, quiero que el de la esta comunicación, Carlos Hernández. Muchas gracias. Hola, buenos días o buenas tardes a todas y todas y eh, quiero hacer una invitación a la comunidadtina que aún no están matriculados en el sistema escolar en nuestro colegio losónmos ubicado en Avenida independencia 729 as exponiente de la estación del metro las mercedes eh, imparte clases de prekinder a cuarto medio en el sistema de uno con jornada escolar completa a partir del tercero básico También contamos con tercera jornada, despertivo, en la modalidad de dos años en uno, para los niveles séptimo octavo, primero y segundo medio, y tercero y cuarto medio. Hago un especial llamado a aquellos potenciales alumnos que por diversos motivos no han regularizado su enseñanza académica y se, de, y se decidan hacer. Recuerdo a ustedes que la Administración Pública exige cuarto medio aprobado para ser contratado. Los esperamos. Muchas gracias, ahí estaba la comunidad educativa colegiolossolmos.com un colegio que la lleva, es una familia colegiolossolmos.com en la provincia cordillera a tu servicio ¿ya? Muchas gracias, también vamos a saludar a Carnes Miro Vamos a saludar a esta hora a los buenos amigos de Carnes Miro que están con nosotros Así es, abierto hasta las 19.15 minutos Todos los días en Balmaceda 190. Página web www.carnesmiro.cl Teléfono de contacto 22 505 36 16 Todo en carnes, huevos, cerdo, quesos, una gran variedad de productos para ti. Al mejor precio y mejor calidad. 43 años sirviendo a la provincia cordillera. Carnes Miro con ustedes. Palmaceda 151 Ahí está, Carnes Miro para ti Bueno ahí está, Carnes Miro Vaya Carnes Miro de nuestra parte Gran atención, gran calidad Y por sobre todas las cosas eh, Tradición, fuear comprar en Carnes Miro Que me están pidiendo música del Recuerdo, ya, perfecto Vamos a escuchar ahora A una agrupación maravillosa que sin duda forma parte de la historia nuestra de tu vida y la mía bueno aprovechando que se fue el gran Leonel Leonel Sánchez, donde quiere que esté Don Leonel descanse en paz se perdió una nueva derrota de la U, que triste mi equipo realmente primer tiempo nada si la U juega así como lleva jugando va a jugar por cuarto año el descenso y no lo van a poder salvar de nuevo no toques esa canción, hicieron pedazo los dirigentes ¿eh? Vamos con la radio Si gusta, aquí está para ti Música del Recuerdo La Mañana en la Radio con Juan Carlos No la toques más No la toques más No la toques más No, no, no, no, no, no No toques esa canción Con qué fin recordar Días que no volverán, días que quiero olvidar. No, no toques esa canción, que llenes a mi corazón. ¿Para qué, amor, mentir? No lo vuelvas a decir. she Estamos escuchando la música de los Rambler, Ramblers La mañana en la radio Vívela, siéntela, compártela, disfrútela, déjate llevar Es Radio Puente Alto junto a ti Cristian Rojas Barrales, cirujero dentista de gran calidad El implantólogo de Puente Alto es Cristian Rojas Barrales Una eminencia en implantes dentales en Puente Alto Y la raza Valcero 180, oficina 204 ¿Quieres comunicarte ahora con el doctor Cristian Rojas Barrales? Llama a su secretaria y agenda ahora con esta eminencia en implantes dentales. Más 56 9 45 49 42 14. Más 56 9 45 49 42 14. Cristian Rojas Barrales, el implantólogo de Puente Alto de la Universidad de Chile. Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales en Puente Alto. Cristian Rojas Barrales, una eminencia en implantes dentales a su servicio. También vamos a saludar a los buenos amigos de la comunidad educativa Colegio San Cayetano. Bueno, y hasta ahora vamos a hablar de la comunidad educativa San Cayetano. www.colegiosancayetano.cl Colegio de Cianza Media, técnico profesional gratuito. Llama ahora al más 56 954 37 22 62 o bien al 22 339 01 68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 Nuestro colegio cuenta con niveles desde medio mayor a cuarto medio, buscando la permanencia desde pequeños. Si quieres ser parte de nuestra comunidad de Renacer, tenemos matrículas abiertas para los niveles de Prebásica Común y Prebásica Lenguaje. Contamos con Fonoaudióloga de permanencia en el establecimiento y Furgón Gratuito para los niveles de Prekinder, Kinder Común y de Lenguaje. Estamos ubicados en las siguientes direcciones, los Lirios 524, las Achiras 505 y las Achiras 525. También nos puedes contactar a los siguientes números. Área de enseñanza pre-básica 228727511. Área de enseñanza básica 22871. 872-5414 Área de enseñanza media 22 851-5316 Si quiere contactarse a nuestro celular más 569-82-49-8435 Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Colegio-Renacer-oficial bajo bajo en Facebook, Renacer Renacer y Renacer Prebásica Lenguaje. Visítanos en nuestra página web www.colegiorenacerpuentealto.com Te esperamos, sé parte de nuestro Colegio Renacer. Muchas gracias Comunidad Educativa Colegio Renacer. Vamos a, a saludar más amigos que están con nosotros a esta hora y es la funeraria Cárdenas. La funeraria Cárdenas te brinda un servicio de gran calidad para... Visítala en sus redes sociales, cuando se requiere, cuando se necesita. Ahí está la funeraria Cárdenas, apoyándote en este momento tan complejo que como es la pérdida de un ser querido. Llama ahora al más 56 9 88 45 36 68. Más 56 9 88 45 36 68. Hablamos de los buenos amigos de la funeraria Cárdenas. Y nos vamos con Ayer la Vi, los Ramblers, la mañana en la radio, 11 con 42. de llamarme desde la puerta Ayer la vi y parecía despierta La vi bajar en un sueño ayer y con los ojos yo la besé alcanzaron mis manos, por eso lloraron cuando desperté y no estaba. Ayer la vi después de casi dos años y le pedí que me llevara en sus labios. su calor para ir con ella al mundo mejor no la alcanzó mi delirio y el sueño tan lindo se fue al despertar por eso lloré ayer y esa de amor que al despertar fue tristeza todo se fue al salir el sol porque nuestra noche no siguió mis ojos siguen buscando llorando y gritando al mundo i yeah, a yeah. Estamos escuchando a los Rambler, ¿te gustó? No toques esa canción ¿Eso viene ahora? Man? ¿Te gusta esta canción? No la toques más No la toques más Muchas gracias por estar en sintonía y compartir con nosotros a través de este dial 107.5 FM Estéreo para toda la capital de la provincia cordillera. Las mejores canciones del mundo, las vives, las sientes y las compartes. Mañana 5 de abril estaremos conmemorando la batalla de Maipú. ¿Qué? La batalla de Maipú que fue en el año de 1818. Compartamos un poquito acerca de esto. Cultura también, ¿no? Vamos. Vamos. Un día como hoy, 5 de abril de 1818, se libró la Batalla de Mayrín. Esta batalla es el hito definitivo del proceso de independencia de Chile en la corona española iniciado el 18 de septiembre de 1810. Para esta fecha, el ejército libertador había aprendido una lección tras el desastre de cancha rayada en la noche del 19 de marzo de 1818, derrota que hizo vacilar la libertad de Chile y la suerte de Sudamérica. Por otra parte, los patriotas que participaron este 5 de abril aparte de la valentía tenían un buen nivel de instrucción y disciplina. Con estas capacidades, el general San Martín tenía claro que esta campaña militar culminaría con la victoria y todos sus movimientos apuntaron a que fuera completa y decisiva. El día 5 se libra la batalla, el ejército patriota derrota a los realistas, quedando asegurada la libertad e independencia de Chile. El ejército realista quedó enamechecho con un gran número de prisioneros. Ese mismo día, en horas de la tarde, San Martín envió un mensaje a Bernardo Higgins informándole de la victoria republicana. Este decía: "Acabamos de ganar completamente la acción. Un pequeño resto huye precipitadamente. Nuestra caballería les persigue hasta concluirla. La patria es libre." En esos momentos, el general Bernardo Higgins se encontraba en Santiago convaleciente de la fea herida recibida en la batalla de Cancharrallada. Sin embargo, sin pensarlo dos veces, se levantó de su lecho de enfermo y frente a las 100 águilas acudió a presentarse a la batalla. Al término de esta, San Martín y o Higgins se estrecharon en un fraternal abrazo, al que hoy conocemos como el abrazo de Maipú. Un dato interesante, y quizás no mucha gente maneja, es que la batalla de Maipú fue en realidad en los llanos del valle del río maipo Entonces, ¿por qué se le conoce como Maipú? Aparentemente, los soldados argentinos decían Maipú en vez de maipo y de ahí quedó el nombre. El significado histórico de la victoria del 5 de abril de 1818 se basa en la convicción del general San Martín, al escribir que cuando inició la campaña militar contaba como cierta la victoria, y todas las decisiones y movimientos que realizó iban en la dirección de lograr una victoria, cosa que efectivamente se logró. Tras el triunfo, todos los patriotas que concurrieron a Maipú fueron ascendidos en un grado, y a los oficiales se les otorgó un cordón de honor y una medalla que decretó el gobierno de Chile y el de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para muchos historiadores, sin la victoria de la batalla de Maipú, no habría tenido lugar Boyacá ni Ayacucho, batallas trascendentes en la emancipación de América. le pareció una puerta a la cultura? Esto es para el 5 de abril, para mañana. Pero ahí estamos compartiendo con ustedes siempre la educación, la cultura, reconocer y valorar nuestros temas culturales son tan importantes para todos, ¿no? Hablar, educarnos, aprender, etcétera ¿Cierto? Cuando conocemos nuestra historia, entendemos nuestro pasado y entendemos por qué ocurren las cosas que estamos viviendo. Vamos a la música. Ellos también estarán en el Festival de Puente Alto, en la última parte del festival, el día domingo, los rat Juniors. Vamos con Eso Eres. Eres... La dicha infinita que abarca mi vida, eso eres tú, eres la luz que encandila a este pobre amor. un dolor y ese eres tú que es el dolor que siente mi corazón y ahí estábamos escuchando a los Red Juniors que también estarán, los hermanos Zabaleta en realidad, estará ese día en el festival de Puente Alto hay mucho interés que este festival salga adelante, ¿eh? hay todo un equipo detrás de personas trabajando con mucha pasión, con mucho cariño para que esto salga de primer nivel En breve estaremos conversando con Juan Pablo Saiz Actor, director de la Corporación Cultural de Puente Alto, en el marco de la segunda parte del Festival de Nuestra Querida Comuna, que había quedado interrumpido por un tema de aforo ¿cierto? había que Habían reducido los aforos y habían más entradas disponibles, entregadas, entonces la gente iba a quedar fuera. Entonces, pensando de buena manera, se suspendió por estos meses y ahora va a volver ya este día miércoles. Como bien les digo, constantemente nosotros estamos promoviendo y dando a conocer lo que es la cultura en Puente Alto. Y una persona a la cual conocemos durante mucho, mucho tiempo en su labor de actor, difusor cultural, teatro San Ginés. Acá nosotros lo apreciamos muchísimo. Estuvimos trabajando alguna vez también para promoverlo en su candidatura a consejero regional una persona a la cual tengo el gusto de conocerlo de cerca a pesar que el fin de semana no pude conversar con él porque se nota que es una persona que está tremendamente ocupada coordinando su labor eh, la, la labor, la gestión de, de, de usted usted ve un festival pero detrás de esto hay mucho, mucho trabajo yo diría que un es una persona tremendamente comprometida con la cultura, la educación él sabe lo importante que es usar los espacios públicos él fue dueño del Teatro San Ginés y con mucho esfuerzo Eh, lo sacó adelante, siempre le daba oportunidad. Yo cubría harto el tema al San Ginés en las nuevas compañías teatrales. Él una vez me dijo, mira Juanca, para mí lo importante es que la cultura se proyecte más allá de mi labor profesional como actor, coordinador, gestor cultural. Porque yo un día me voy a ir y quiero que las obras queden. que los... Esto de espacio, me dijo una vez, el Teatro de Puente Alto, no es para mí, no es para el alcalde, es para la gente, es para los niños, para los jóvenes. Y eso yo lo recuerdo perfectamente cuando conversamos en alguna oportunidad en, en, en sus campañas, cuando él se acercaba a la comunidad aquí en Puente Alto como consejero regional. Recuerdo eh, haber trabajado fuertemente en esa campaña y trabajando ese eje temático de la cultura. Cuando la gente decía, ay, ¿para qué quiero el teatro? El teatro, señora, le abre la mente a los niños. Y aquí la gente lo recuerda con mucho cariño, con mucho con mucho amor, con mucha ternura, porque un tipo comprometido con esto. Y ahora en el marco del Festival de Puente Alto que viene, usted sabe que se eh, se suspendió por un tema de aforo. Y ahora lo van a relanzar con todo y queremos que nos vaya muy bien. Dejo con usted a un gran amigo de esta casa radial, un hombre que ama la cultura al igual que yo, él no es educador pero hace mucho trabajo docente, Juan Pablo Sáenz. Bienvenido a tu casa radial, ¿cómo estás? Hola bueno, Juan Carlos, ¿cómo estás? Un verdadero gusto y un agrado tenerte acá, adelante por favor. Igualmente, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Que bueno, porque estoy, justo pude habilitar la conexión desde un computador que no es el mío, y estoy en un, en un pasillo de oficinas del Centro Cultural, entonces hay un poquito de ruido. Pero sí, estamos con el tiempo, con, con este reloj aquí con el festival, entonces voy a poder conversar unos poquitos minutos, pero contarles que estamos muy contentos, muy emocionados con el reinicio, con la reapertura del Festival Puente Altino y que ya tuvo su primera etapa en enero donde tuvimos la visita internacional de los auténticos decadentes de Andrés de León, de los chicos, los amigos de La Otra Fe incluso los eh, amigos de Cachureo estuvieron con nosotros disfrutando con más de 4.000 niños acá en la explanada del Centro Cultural por nombrarte algunos artistas que ya pasaron, ¿eh? también estuvo eh, Jimmy Fernández de La Pose Latina bueno y mucho talento local también Juan Pablo, cuéntame por qué es importante que Puente Alto tenga un festival del nivel que estás desarrollando, se está desarrollando la Corporación Cultural. Mira, eh, el alcalde cuando me convidó, me, me invitó, me, me llamó me, a, a participar de, como director del Centro Cultural y la Corporación Cultural Municipal, me planteó que el, el, el, dentro de muchas cosas que ya se estaban haciendo bien acá, porque no hay que desconocer lo que ya existía, como son la labor de los talleres, que nosotros lo que hemos hecho es hacerlos crecer en cantidad, en volumen y desplegarlos en todo el territorio, en lo que antes hacía quizás telemáticamente o acá en el Centro Cultural juan Juanestay, ahora hay por lo menos 40 talleres que están ocurriendo en diferentes centros de extensión municipal de la comuna y en juntas de vecinos de la comuna. Pero ahí te nombro parte de lo que para el alcalde es muy importante, que se mantenga la labor formativa y, de, y de también de extensión, no todos tienen que ser artistas profesionales, hay muchos, muchos jóvenes y muchos adultos mayores que quieren distraerse, pasar un buen momento también, aprender alguna disciplina. Están eso, están los talleres, están los elencos que me toca dirigir acá, como la Orquesta Sinfónica, el Ballet Folclórico y la Escuela de Rock, más la infraestructura que existe que tenemos que poblarla y programarla con contenido de primer nivel el alcalde quería que pudiéramos hacer instalar un hito, una bandera que, que pudiera demostrar mostrar eh, la cara amable, la cara sana la cara positiva de Puente Alto que no sea Puente Alto que aparece solo en los noticiarios por alguna noticia mala ¿no? Porque como nos pasa mucho, eh, hace muy pocos días atrás, con el día del joven combatiente, hubo lamentablemente nuevamente desmanes en el centro de nuestra comuna, tiendas que fueron desvalijadas o... Eh, vandalizada, y esas noticias nosotros queremos superarlas con una imagen del Puente Altino real, el Puente Altino de esfuerzo, de trabajo, gente honesta, gente buena, gente con valores, con, con amor por nuestra patria, por nuestro, nuestras tradiciones, y, y esa es la mayoría del Puente Altino, entonces yo, eh, hemos hecho este festival para poner en... Para, para darle un beneficio a la gente, en primer lugar, para que la gente pueda distraerse, y disfrutar después de un año y medio, dos años de encierro. Pero también eh, la intención de este festival es poder levantar la bandera con el nombre Puente Alto y sal, mostrar a todo Chile, a toda la región metropolitana y también al mundo que somos un lugar donde, donde se puede desarrollar cultura, donde se puede mostrar un festival tan atractivo como el Festival de Viña, ¿por qué no? Y, y donde efectivamente la palabra Puente Alto parece vinculada a cosas positivas, ese es el objetivo. Juan Pablo, dentro de lo, tu trabajo y tu equipo, obviamente está el aporte a las nuevas generaciones eh, jóvenes y también músicos sin importar la edad, para que ocupen el espacio del teatro eh, de Puente Alto. Cuéntame ¿cuál es la proyección que tiene la Corporación Cultural de Puente Alto en ese ámbito y cómo beneficia a los jóvenes a los niños y a la familia, en el caso que estamos viviendo actualmente como profesor quien te Habla, para evitar que nuestros jóvenes caigan en vicios tan Eh, complejos como la drogadicción y otros temas, Juan Pablo, ya que yo sé que eso te importa muchísimo, háblanos de eso Va en la línea de lo que te contaba ¿no? eh, que efectivamente nosotros creemos que mmm, hay pilares en la formación de, de un niño, de un joven y también incluso una luz de un adulto que queramos reinceptar y que tienen que ver con ofrecer alternativas ofrecer opciones no solo laborales sino también de, de esparcimiento de hobby de... de, de de hábitos ¿no? y, y en ese sentido el deporte es un pilar muy importante y la comuna tiene una corporación de deporte muy activa y por otro lado está también el brazo de la cultura con todas las áreas que te nombré hace un rato donde permiten que jóvenes que se sienten a veces con poca posibilidad de, de emprender o de desarrollarse puedan eh, adquirir aprender a tocar algún instrumento aprender a bailar algún baile profesional Eh, ya sea folclórico o, o internacional o de estas nuevas vertientes que existen ahora nosotros sea, tenemos incluso talleres de, de K-pop y, y danza árabe, por nombrarte flamenco tantas cosas que se practican acá y que eso permite que ese joven no caiga en, en, lo, en la destrucción que invita la droga y el alcohol eh, en, en, en sus en su, en su variantes que ya conocemos que destruyen familias destruyen vidas completas bueno, acá hay hartos auditores que te mandan saludos te conocen de aquellos tiempos oh, yo lo, me enamoré de él cuando era niña Sandy My Love oh, lo vi en la TLC y siempre lo he visto ligado a la cultura bueno eh, y gente que te manda mucho cariño y eres muy simpático te dice, ¿por qué no nos acerca de la parrilla musical que viene para el festival para ir redondeando esta entrevista entendiendo el tiempo que dispones también para hacer este tipo de comunicación, por favor Juan Pablo Mira, la parrilla eh, eh, la, la hemos dado a conocer, pero nunca está de más reforzarla. Está la inauguración, que es este miércoles, con... Palma, un segundito. Sí, Trae... mucho. Palma. Tengo... disculpa el ruido, ¿eh? pero no estamos aquí en, en la producción. No te eh, tenemos la inauguración con eh, Bombofica, humorista nacional muy exitoso, que ya todos lo conocen, y que en estos festivales él... Eh, saca material nuevo Que a veces marca una pauta por mucho tiempo De los temas que están ocurriéndole Al país con un verdadero análisis sociológico Después Esta misma noche eh, Tenemos a Priscila Ninoska Que es una cantautora nacional cuenta Altina Tenemos la presencia y la presentación De nuestro ballet folclórico Bafopal Con con eh, La Diablada Que han ensayado por muchos meses Y con vestuarios in increíbles Y eh, cerramos la noche Con el grupo local eh que es eh, Noche de Brujas. Perfecto. Esa es la primera noche. Perfecto, maravilloso para compartir con la comunidad. ¿Dónde las personas se pueden y, informar? Y, sí, y, el resto de la noche me voy a ir a solo a la programación central para no no, no, no extenderme tanto. Los números centrales del día jueves son la visita del artista internacional Kevin Johansen. Eh, es un cantante muy famoso que trabaja junto a Jorge Drexler tenemos también la participación de Quique Neira eh, que es un cantante que también todos conocen mucho el día viernes tenemos aquí la visita del grupo Saico en su formación original junto a Denise Marebran y eh, los tres el grupo los tres con Álvaro Enrique Titae Lindel estará también, eh, bueno, eh, la, la formación completa Ángel Parra el día sábado tenemos eh, nos, nos llena orgullo poder tener a una agrupación que es cordillerana, de aquí cerquita de Cajón del Maipo, los amigos de los Vázquez estarán con nosotros. Y el día domingo cerramos todo con eh, la participación de Pollo Fuentes, los hermanos Zabaleta, estará con nosotros también Germán Casas de los Ramblers, una en una noche dedicada especialmente a la tercera edad, al adulto mayor. Estará también con nosotros Huildo. Pollo Fuentes, creo que los nombré a todos, no sé si me quedó alguien. Bueno, y Pablo Herrera, Pablo Herrera cerrando todo, todos los fuegos. Juan Pablo, es acá, el... Mira, en el futuro esperamos volver a hacerlo, hacerlo crecer aún más y contar con el apoyo de siempre de Radio Puente Alto. Gracias Juan Pablo, antes que te retires, ¿quedan entradas disponibles? ¿A qué me preguntan? El valor de la entrada, pero no es con valor, sino que ya no quedan entradas. No, las entradas son gratuitas, las, las entradas son gratuitas, no acepten... Eh, eh, esta cosa que a veces surge en redes, que es la reventa, es ilegal. Las entradas son gratuitas. Acá, si viene cierta de algunas noches que ya están agotadas, como la noche inaugural o el día viernes, donde está el grupo Los Tres, eh, todavía quedan algunas entradas para Kevin Johansen, Quique Neira, quedan algunas entradas para los inolvidables, quedan algunas entradas para los vasques, que no es que ellos no agoten, sino que eh, guardamos una cantidad para poder darle más posibilidades a vecinos que no podían venir en, en los días anteriores, todos los días se libera una cantidad eh, entonces así podemos llegar a mayor cantidad de sectores hemos estado repartiendo en el centro de extensión Santa Fautina, en el centro de extensión Don Ramón, en Bajos de Mena en, en la misma municipalidad pero ahora van quedando ya las últimas entradas si usted viene hoy a buscarlas antes de las 6 de la tarde lo más probable es que encuentre entradas, ahora las entradas eh, son hasta agotar stock entonces si usted viene a las 5 media y ya no quedan, no se enoje Ojalá a venirse pronto a buscarlas. Correcto, lo van a transmitir online. Me preguntan acá a los vecinos, por último, y dónde, es bueno, obviamente, dónde se puede a ver y compartir Vamos vamos a hacer una transmisión online y vamos a, a hacer, obviamente, nuestro canal YouTube, Cultura Puente Alto. Vamos a tirar una señal por, por streaming también del Instagram en algunos momentos. Vamos a estar en, en nuestro Facebook Live Pero la gran noticia de esta, de esta de esta edición del festival es que además va a contar con una transmisión televisiva eh, con lo mejor, los mejores momentos del festival que va a salir al aire el 23 de abril en el canal de televisión abierta TV+. más Esa es la gran innovación, dejando muy en alto el nombre Puente Alto y de sus artistas. Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo, tu gentileza, la gente ha quedado prendida con el festival, y aquí les vamos a dar la mejor cobertura de prensa parte trabajo de tu equipo y de toda la gente que está participando del el despide de los vecinos. ¿eh? Bueno, aprovecho de agradecer la confianza que nos ha dado el alcalde, la municipalidad completa, los concejales, los directores, y también, bueno, las marcas que también contribuyen y aportan para que este festival se pueda hacer, eh, el Banco BCI, Rotary Krauss, Núcleo Salud, que es una empresa Puente Altina, que está ahí en, en pleno centro eh, por nombrarte alguno de los colaboradores de este festival. Muchas gracias Juan Pablo, que tenga un lindo día agradecido Gracias Juan Carlos por el contacto, nos vemos, suerte Chau, Chau. muchas gracias, estado Juan Pablo lo saben muchachos, ya lo saben vayan ahora al centro cultural a ver si quedan alguna entradita para poder eh, aprovechar la instancia ¿Ya? ¿Le parece bien? Me parece bien Ya viene el, su amigo Sergio Manuel con su programa. Prepárense. Insiste Leónel Sánchez, se va por izquierda de arriba a Leónel Sánchez. Hay un puntapié de un jugador italiano con Leónel Sánchez. Dieron un puntapié a Leónel Sánchez y está caído. Hay un jugador caído que es Leónel Sánchez. Un puntapié. Va insistiendo todo para Chile, nuevo puntapié, otro puntapié en contra de Honorino Landa. Hay un puntapié de un defensor italiano en contra de Honorino Landa. Lo está molestando Aston, Aston está molestando al jugador itálico, tengo la impresión que lo ha expulsado. Se ha expulsado a Ferri, el 21. El señor Aston le indica el camino de los vestuarios y que vaya a luchar de prematuras. 10 minutos de juego, hasta ahora nada de juego, nada más que incidencia. Ya está cerrada el área, está buscando el córner al parecer, cayó Leonel Sánchez, le está quitando otra vez de David un puntapié, Leonel le aplicó un golpe, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, aplicó David un puntapié a Leonel Sánchez, este... hay un centro largo desde la izquierda del equipo histórico de Salvadores, Rechaza, oh, rechaza en el otro costado el jugador Navarro. Ahora David levanta su pierna y golpea a Lionel Sánchez en la cabeza. Tengo la impresión que fue casual. Echó al jugador itálico, echó al jugador itálico. Mr. Aston expulsó al 18, expulsó a Mario David. Lo tomó de un brazo y lo sacó cortesmente, ¿no? Tal como los ingleses se invitan a una tapa de... Ya 8 o 10 paulos que ha hecho macho contra top. Va a servir Leonel Sánchez en la mitad del campo itálico, a manera de centro, desde la izquierda. Viene el centro, pelota en el aire, remete varios hombres, salta el arquero, manotea con golpe de puño. Pachiciento Ramírez, estábete, ¡ay! ¡Gol chilero! ¡Gol chilero! El centro de Nale, avanza Jorge Toro, tiene un caro, remata a la vitalla, ¡ay! Ahí estábamos recordando al gran Leonel Sánchez. Una leyenda del fútbol, una leyenda que marcó generaciones con el ballet azul y también con la historia de nuestra propia selección chilena. El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna en general, celebrando el Nuestros triunfos, bailaremos rock and roll, nos de la alegría y de todo corazón. Agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toda la muerte remata. Somos buenos chilenos y tal el corrección y aunque sea la derrota, bailaremos roja el rol. Tómala, métete. muchas gracias por estar en sintonía disfrute la vida compártela vive la siente aquí estamos por eh, compartiendo la mejor música del mundo no pico de la house yo, yo, yo no tengo ni un beso, pero si sí puedo darte mis besos para sacarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pedadito yo no tengo pa virte champaña, el el inflatorio de Pontialto si es Cristian Rojas playa.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 42 14 Cristian Rojas Barrales El implantólogo de Puente Alto, de la Universidad de Chile Cristian Rojas Barrales, una inminencia en implantes dentales en Puente Alto Ahí estábamos hablando de Cristian Rojas Barrales cirujano artista de gran calidad en la capital de la provincia Cordillera Eh, estuvimos también en la conversación con juan pablo sáenz director de la corporación cultural de puente alto en el marco del comienzo de la segunda parte del festival que fue suspendido en puente alto que es el fue el festival de puente alto que por un tema de aforo muchas personas quedaron afuera o iban a quedar afuera pero esta vez no así que ahí estaremos en todo el tema de apoyo a esta gestión les parece bien maravilloso y esta gente pregunta y bueno y cómo lo hago con la entrada vayan ahora ahí a la Corporación Cultural de Puente Alto, al edificio que está en Camino al Volcán, cerca de la Primavera. Vamos a saludar también a los buenos amigos de Carnes Miró en Balmaceda 151, toda la tradición familiar, toda la todos los productos que tú no quieres, necesitas para tu familia lo tiene Carnes Miró. Una tradición familiar comprar en Carnes Miró, quienes están a tu servicio. También vamos a saludar a, a Janet, Janet ah, la tengo acá eh, Vamos a saludar también a los buenos amigos de la funeraria Cárdenas De grandes amigos que están apoyando este espacio Funeraria Cárdenas a tu servicio Ellos tienen el siguiente número telefónico Más 56 9 88 45 36 68 Atención las 24 horas del día La funeraria que la lleva en Puente Alto es la funeraria Cárdenas te brindan apoyo en momentos tan difíciles y complejos como tú. Tú sabes, ¿cierto? Tú, yo, todos nos vamos a ir en algún momento determinado en esta vida y requerimos la atención personalizada, con cariño, con confianza, ¿ah? que nos brindan los buenos amigos de Funeraria Cárdenas. Te recuerdo el número telefónico, más 569-8845-3668. Bueno, agradecer a la gente que nos siguió anoche, estuvimos programando todo lo que tiene que ver con los grandes radioteatros de, de aquella época, ¿no? Lo que cuenta el viento, la tercera oreja, el doctor Mortis, cada día nos exigen y nos piden más material nuevo, disponible para ustedes. Creo que ha sido eh, un reencuentro con la cultura de siempre. La radio tiene esa potencia. Y a partir de eso es lo que estamos compartiendo con nuestra querida comunidad Para ti Tomasito y para todos los niños de mi país Que me están pidiendo Parte un poquito de música arranjera, 12 con 19 El 17 pebrero nunca vamos a olvidar Porque ese día en Arauco pasaría algo fatal Se perdió un angelito La gente salió a buscar Los y policías Y grandes instituciones Buscaban al angelito Por quebradas y llanuras El culpable entre las canta i asia capado con una dama en controla po de assassinos ja Bona nit. in her house. ...son las 12 y 27 minutos... El Milton Córdoba Vera, dentista que trabajó 20 años en el Centro Médico vivemed comunica a sus pacientes su nueva dirección en edificio RB, con trayectoria 510, cuarto piso, oficina 406, frente a la biblioteca municipal. Ofrece tratamiento dental sin dolor, tapaduras estéticas, extracciones, prótesis sin ganchos, prótesis metálicas, prótesis flexibles, blanqueamiento dental con luz LED. Coronas de porcelana, frenillos fijos, sellantes y aplicación de flúor. Llama ahora, llama ya al más 56 98 69 12 8 9 8. Hablamos de tu amigo el doctor Milton Córdoba Vera. Puente Alto ya está opinando ¡Esto es tan loco! ¿Quién es? ¡Más quesos! ¡Sí, señor! Porque volvieron los espectaculares remates de Más queso Con precios bajos y más rebajados ¡Súper, súper, ofertas! Así es, quiesos Chacraquillayes, $9.90 al cuarto. Quiesos Chanco Mantecoso, $1.390 al cuarto. Y exija el original, queso Cabra de Ovalle. Además, churrasco, caja de 2 kilos, Rupanco, $8.990. Hamburguesa Rupanco, 10 unidades por $3.990. Espectacular costillar americano, $3.990 al kilo. ¡Súper, súper, súper Y no olvide su despensa familiar Todo en abarrotes, lácteos, asesinas y congelados Estamos en Mauricio Rugenda, 906, esquina Domingo Tocornal, pintores de la independencia Y también en Los Lloros, esquina Bombero Luifasque, 0199 La primavera, más que eso Están locos, precios bajos Y más bajos Tenemos las mejores ofertas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 2285 39158 o al whatsapp más 569 925 00126 569 925 00126 somos instituto natural mónica marchand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 8505843 22 ocho 843 estaremos gustosos de atenderlo con la calidad y atención de siempre somos servicio técnico la consulta voz. dental Paves limitada teniente de ellos 138 llámanos ahora al 22 ocho50 22 ocho 50 o bien al 22 ocho50 22 ocho cuatro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 somos Repuestos de Automóviles Clavero llámenos al 228 50 48 66 o búsquenos en Facebook Repuestos Clavero Una radio cercana comprometida con la comunidad una radio cariñosa escala humana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 Son las 12 y 43 minutos. Son las 12 y 43 minutos. Oye, oye, me perdí. ¿Cómo los encuentro? Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Radio Puente Alto, Instagram, Radio Puente Alto, Twitter, Radio Puente Alto. Para conexión vía mensaje de texto, audio, video, puedes ubicarnos a través de nuestro WhatsApp. ...al más 569-8214-0114... ...escuchaste bien... ...más 569-8214-0114... ...búscanos en todas las redes sociales... ...Radio Puente Alto, la cima del dial... ...son las 12 y 43 minutos...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 Disfruta y recomienda tu radio Pentealco, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Son las 12 y 45 minutos.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 Prótesis flexibles, blanqueamiento dental con luz LED, coronas de porcelana, frenillos fijos, sellantes y aplicación de flúor. Llama ahora, llama ya al 56 98 69 12 8 9 8. Hablamos de tu amigo el doctor Milton Córdoba Vera. Son las 12 y 48 minutos.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 No estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo, quiero que seas feliz. Ya ya Ya viene Sergio Manuel con su gran programa. Ya viene tu programa Vamos que se puede, disfrutar la vida, junto a Sergio Manuel. Buena música, interesantes invitados, temas de conversación relevantes, todos los días lunes, miércoles abiertos. Y viernes, desde la una de la tarde, en tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Vamos, que se puede? Disfruta la vida junto a Sergio Manuel.